juan Que tiraron con vileza Y sonaron las pistolas De acordarme la tristeza Entre las ocho y las nueve Comenzaron el 18 de remediar A este que está por delante yo me lo voy a llevar Les dijo Tino Quintero se los voy a demostrar Cuando tumbó a Rigo Armenta, de todos lados